La verdad es que me siento contento en parte por. primeramente porque hoy es Shabbat y en el Shabbat todos debemos estar contentos. Amén. Segundo, porque, como dije, al pasar a leer la Torah, el brazo misericordioso, bondadoso de mi e l o h Elohim de Israel, no se ha cortado. y No se cortará para ninguno de ustedes. Amén. Y con esta p a r c i a pues, se da comienzo a la vida de nuestro primer patriarca, Abraham. Abraham Gavino. El primero de los patriarcas de nuestro pueblo. De él, obviamente, podemos aprender. Una cascada de enseñanza.、Pues、la cascada más allá de aquí del Parque ...un c h o r r o c h o r r o allá de g u e s grandota. Santo Ángel, exactamente. Mata,、eh, comienza pues el、eh, capítulo doce... Versículo 1. Ahora, y o h e b a j é Barujú, bendito sea él, dijo a Abraham, hija, vete por ti, ve tu país, l e j o s de tu familia y l e j o s de la casa de tu padre y ve a la tierra que yo te mostraré. Nuestro padre Abraham se encuentra en este momento, cuando el Eterno、eh, hace, le da esa ordenanza, se encuentra en h a r á n Y j a s q e s le ordena a abandonar a la s casa s de su padre y que emigre. De su ciudad. h a b r á n sin o b j e t a r nada. h a b r á n en total obediencia, sale de la ciudad a un lugar sin saber dónde sería ese sitio, solo poniendo la fe en Dios. Así que por eso Abraham Abino se llama el padre de la fe. Y esta es la tercera prueba que j a c q u e l expone a Abraham. a l o s anteriores también tratan de la fe de Abraham. ya que siendo muy pequeño, el rey Niro quiso matar debido a, su, matado debido a su fe. La segunda prueba, después de ese periodo, mi, ro, el rey Niro lo encarceló. Por、un tiempo, por, durante un término de 10 años. Y luego decidió colocarlo en el horno de fuego y le dio, y le dio la opción: acepta la idolatría, renuncias a tu Dios. o、oh, De lo contrario, voy a tener que arrojarte al horno de fuego. ¿Qué pudo haber sucedido? Obviamente, Abraham se mantuvo en su fe, no renunció a nada. Fue arrojado al horno de fuego. Pero el Eterno lo r e g a l ó milagrosamente. Como está escrito sobre esto, está dicho: Yo soy el Eterno, que te saqué de u r k a d i s h k a s d i m o traducido como Caldea, u r k a s d i m La palabra Ur hebreo se refiere a fuego. Por eso es que dice yo、no、que se acere Ur Castín. Algunos sabios afirman que cuando Tera, o Tera, el padre de Abraham, vio que Abraham fue rescatado. De lodo de fuego, por la mano fuerte de nuestro Padre Celestial, el Ur-Kasdín, el Padre Abraham, el Padre de Abraham, enmendó sus caminos y comenzó a adorar a Hashem. Eso es lo que comentan algunos algunas sabios. Como sabemos, pues, era. Constructor de ídolos. Y esto se haya aludido en el versículo que dice: Tera tomó a su hijo Abraham, a su nieto d i o s hijo de Aram, a su nuera s a r a h y con ellos salió de u r c a l e s t i m En dirección a las tierras de Canaán, llegaron a Harán y se establecieron allí. Siendo Abraham el elegido, e l e l e g i d o para fundar el pueblo h e b r o No se había revelado el Eterno hasta entonces en profecía, sino hasta que le dijo: Eja, ve, eja, vete por ti mismo, o vete por ti de tu país, dejo de tu familia, y dejo de, de tu casa, de tu padre, y ve a la tierra que yo te he. Mostraré. Acá hay una enseñanza que nos deja el Eterno, en la cual debemos de meditar y considerar. El, el Eterno toma a Abraham para ser el fundador del pueblo hebreo. A ¿Ah? Preservado su vida de sus enemigos, porque Hashem desea que se cumplan en Abraham su propósito. Así como contigo mismo, Abraham, el, el Eterno Perdón, quiere que se cumplan su propósito. En la vida de cada uno de nosotros. El Eterno, amado, q te ha guardado de tus enemigos y ha preservado tu vida, porque Él está interesado, como dije, que se cumpla su propósito en tu vida. Abraham le dio a Eh, profecía, proféticamente, que lo llevaría a una tierra que fluye de s i miel. Porque él fue el primero que se dio esa profecía. Y a ti se te ha dado una palabra profética: le pertenecer a su pueblo e i í a la tierra. Y fluye de s i miel. Yo diría amén. Como me e n s e ñ a s e que llevó mi hijo Esteban, que él me enseñaba que las t i e r a s que fluye de s i miel se referían, me t á f u r a d a mente a la palabra de Dios. Y él está interesado, amado, en debate a esta tierra que es. l u t ú has sido elegido para engrandecer su pueblo. Y como decimos en nuestra amistad, en la amistad, por esto, por eso te agradecemos y nuestras almas se alegran en tu misericordia. Pues antes no teníamos nada. Y ahora tenemos todo debido a los méritos de Yeshua, tu justo m e s í a s quien abrió una puerta para que pudiéramos encontrarte y acercarnos a ti. Por medio de su alma, nosotros y nuestros hijos. Te agradecemos y te seguiremos agradeciendo por tus m i l a g r o s que cada día están con nosotros y por tus bondades en todo momento, noche, mañana y tal. Tú, tu alma, tu espíritu, Estaba como un frasco de perfume. Veamos esto. Ese me está formando. a Como un frasco de perfume que había permanecido sellado, cerrado por medio, por muchos tiempos. Allá en un rincón del mundo y nadie. Te prestaba atención. Nadie se percataba de ti. No eras el centro de atención de nadie. ¿Sabes qué? Porque el mundo ignoraba la fragancia de vida que había dentro de ti. Y nadie se atrevía a abrir ese frasco. エレクトレクトレクトレクトレクトレクトレクトレクトレクトレクトレクトレクトレクトレクトレクトレクトレクトレクトレクトレクレクトレクトレクトレクトレクトレクトレ De m i r a r t e y tuvo compasión de ti, extendió su mano y abrió ese frasco para dejar salir la suave fragancia que hay en ti. Así es como te ve s no te ve s como un hombre tosco, rudo. Y a veces bruto, a veces somos así, pero para Él no, no lo somos. Él tiene siempre una esperanza puesta en ti, y además, ya p r e d e t e r m i n a d a m e n t e está que Él para Él. Esa fragancia es para Él, solo para Él. Tú le perteneces a él. Él te dijo: sal de este mundo, sal de este mundo, y o te mostraré una tierra con mi presencia. Amén. Una de las razones por las cuales Hashem le dijo, le dijo a Abraham que se marchara de su. Patria de su ciudad, porque él había hecho pública la existencia de Dios en el mundo. Porque él comenzó a hablar de Dios, de un, de un Dios creador, existente, creador de todo el mundo, fue Abraham. Si no hubiese sido por Abraham, El mundo no se habría enterado de que había un e l o a en los cielos. El Adón Golan es el n o m b r e n o universo que s a q u e del mundo para que hagas pública la asistencia de ese e l o a creador, ese e l o a de amor. Por eso u s te d escoge a ti. para que vagas públicamente. Así lo que quiere es que a través de ti, el mundo que no conoce el e l o a de Israel, a ese e l o a Rajen, misericordioso, a ese Eloah e s e l bondadoso, misericordioso, sea conocido también. ¿Te A s a mostrar al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de, de, de Jacob, a través de ti, amén. Amén. amén. Le deja uno, unos De los significados de esta palabra es ve hacia a ti mismo o vete para ti. Vete para ti, esta expresión, la verdad que no se ha podido traducir porque no existe en el idioma español, ya que sería una, como un contrasentido. Referente a esta traducción, los rabinos comentan lo que Hashem quiso decir. Abraham fue: vete y encuentrate contigo mismo. Vete y encuentrate con mi voluntad para tu vida. Vete y encuentrate con lo que yo. Quiero que seas. Amados, j e s ú n en esta mañana o esta n e tarde está tratando de abrir, agitar el frasco de tu corazón. Así nos he llamado en obediencia a Él. Y dejes a l i r la fragancia, el, el aroma de lo que está dentro de ti. Ese corazón de carne que él mismo implantó para que tú le sirvieras a él. Así le ordenó a Abraham salir de la casa de su padre, porque así. Quería que Abraham d e c i d i e r a Para que Abraham pudiera servirle a j a c e n tenía que salir del lugar donde convivía con su padre. e s t a é í el constructor de ídolo. Abraham tenía que salir. Y peregrinar, porque estando en un solo lugar, ¿cómo habría de difundir la existencia de Hashem? Entonces, amado Hashem, te dice: Sal y peregrina, y la fragancia de tu personalidad a c l e e a r á A la gente lejana, cercana, para servirle a Él. La personalidad, emprenada en santidad, no contaminada con costa del mundo. Así también te dice Hashem a ti: vete de tu tierra. De tu p a r e n t e r a y de la casa de tu padre, a la casa que yo te mostraré. Oye, amado, amado hermano, escucha. No es que Jacén te está diciendo que te vaya del lugar donde él te ha enviado, sino que te vaya de tu tierra. de lo que tú te has hecho dueño absoluto. Ahora lo pueden entender. Y tú dices bueno, que nadie tiene más derecho sobre eso que tú. Nadie más tiene derecho ni el mismo Jacén. Eso es mío. En esto comando yo, ya h g o lo que yo quiero. Justamente de eso es que se e j e r e Ya de eso. s a de esa casa. Verías que te está llamando, José, para que salgas. Que s a l g a s de la casa del pecado en que estás. ¿Y ¿De tu parentela? Sí, de tu parentela. De esa parentela que no está coherente con tu sentir, con tus ideas, con respecto a Jacén, con respecto al temor de Jacén. Amado, muchas veces los pensamientos y sentimientos. De nuestros familiares más cercanos afectan e influyen en nuestras decisiones espirituales, hasta en nuestras relaciones con Hashem. Tenemos que peregrinar, peregrinar, salirnos de esa cobertura que no nos, no nos quieren. o Que nos quieren imponer nuestros familiares a traernos a sus creencias y dogmas. Debemos e s p e r i g i n a r como le dijo Hashem a Abraham, para que la fragancia de nuestra personalidad al servicio de Hashem pueda atraer. A gente s lejanas y cercanas, traerla al servicio de Jesús. Versículo 2 y 3 dice: A él de ti un gran p u e b l o el pueblo, d e bendeciré y engrandeceré. Tu nombre y serás bendición. b e n d i c i o n e a los que te bendigan y a aquel que te maldiga, m a l d i c i o n e Y a través de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Va a la dibujación. Dice los sabios que cuando una persona comienza a hacer o a realizar algo bueno, pero no lo termina, amado, pierde su nivel espiritual y sus hijos mueren. Obviamente, si tú e e s cabeza y pierdes tu nivel de espiritualidad, tus hijos mueren también. Por tal motivo, nuestro Padre siempre nos insta a que hagamos todo lo que comenzamos y que lo hagamos para bien. Porque, porque en el bien hay vida. Por ello, Jacén dijo: Abraham, has comenzado a hacer algo bueno en ir a la Tierra Santa. No te detengas en medio de tu viaje. Cuando finalices esta gran misión, a él es un gran pueblo, no emules, no emites a tu padre. No, Perdón, no emites. Y mire a tu padre, el cual abandonó. Ur, c a r d e a de l camino a las tierras de Canaán, pero se estableció en Harán. Tú d e b e s completar su misión. ¿Por qué Hashem le dice esto a Abraham? ¿Por qué Hashem le dice muchas veces esto? Porque al final esto está. La bendición. Como se lo prometió a Abraham, a él de ti una gran nación y en g r a n d e c e r e tu nombre. Sabemos, amado, que h a c e n es piel. h a c e n es ideal. La fidelidad y la l e a l t a d del Señor. Él Espera, tú y la tal. Hay un versículo hablando de la tal en el primer Samuel, 26, 23, que dice. Y Adonai pague a cada uno su justicia y su lealtad. Pues Adonai te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Adonai. En esta porción de la Santa Escritura, la Sagrada Escritura, se relata. La escena donde David, el rey David, el futuro rey David,、eh, perdona la vida a Saúl, a Rey Saúl, en, allá en el desierto de Sif. Todo se había quedado dormido. Todo el campamento, todos los soldados que construyaban. a l rey Saúl. Y David, junto con uno solo, con Abisai, llegó hasta la tienda donde el rey dormía, o al lugar donde dormía el rey Saúl. Abisai, el que acompañaba a David, le dijo que le permitiera matar. A Saúl, que de un solo golpe lo clavaría en el piso con su espada, pero David se lo impidió. Todo porque David reconocía que era el un giro de Adonai. Aunque Saúl le perseguía, Para matarlo, David fue leal al rey hasta el último momento. Aunque Saúl lo estaba persiguiendo, donde se encontraba él mandaba al ejército siempre para matarlo. Por esta Razón, luego, luego de llevarse la espada y la lanza del rey David, el rey Saúl, y su vasija de agua del rey, como evidencia de que él tuvo que ir. David le habla a Saúl y pone a Jacén por testigo de, la, de ese acto. De la tal que has realizado. Debemos ser a m a d o s i a l fiel y i e a l No solamente a c c i n sino que estás curado. s e i fiel y i e a l con tu prójimo. s e i fiel y i e a l A tu vida es. El a c t a se entiende por, por lo siguiente: firmeza en los afectos y en las ideas que l l e v a a no engañar. Mire, así dice el diccionario: engañar y traicionar. Ni hablar de los demás. Que ya e n t r a r í m o s en el pecado de la c c i ó n j a l a Voy a tener que llevar una película d la acción j a l a Y bien extensa.、El、comportamiento de una persona que guarda el máximo. La máxima fidelidad que no engaña. La lealtad es una virtud, amado, que se desarrolla en la conciencia y que implica cumplir un compromiso a un frente a circunstancias cambiantes y a l b e r c a s Se dice que la l e a l t a tiene tres ingredientes: el honor, honor, el honor, cualidad moral que nos lleva al más severo cumplimiento de los deberes morales respecto al prójimo y a uno mismo. Es el es honor. El otro ingrediente es la fidelidad. La fidelidad, lo que se refiere a cumplir con los compromisos adquiridos. Y el tercer ingrediente es la gratitud. Lo que se refiere a corresponder y devolver. Lo recibido. Corresponder y devolver lo recibido. Si te están dando amor, ¿cómo tú vas a dar a h a c e una m a l d a Si te están dando aprecio, ¿cómo tú vas a hacer? d e s a g r a d i c i d o Ella está a m a d o Ella está e s la virtud que exige honor, fidelidad y gratitud. En el libro de Osea, d o 2, 20, 19 al 20, se puede notar la lealtad y el amor de Dios para con su pueblo. Al prometer l es de, pos de posar en s e justicia, juicio, benignidad, misericordia y lealtad. ¿Qué dice este versículo? Yo te daré mi esposa para siempre, y, y te daré como dote el derecho y la justicia, el amor y la compasión. Te daré como dote mi fidelidad, amado. Y entonces conocerás al Señor. Es la única forma. Tú, sin estos ingredientes, n、no, olvídate, o no estás conociendo al Señor. Puedes hablar en lengua, en chino, en japonés, como tú quieras. pero no estás conociendo al Señor si estás incursando en este pecado. Lamentablemente el pueblo de Israel no cumplió, pasamos a este versículo, Dios sea, no cumplió y fue desviar, permitiendo el pecado y la h i d o g r a f í a Cuando somos así, estamos cayendo en, en idolatría, amado. Porque eres tú, ese héroe tuyo que te hace hablar de la manera que habla de alguien, de tu prójimo. Te estás poniendo tú por encima, entonces estás en el r e g l ó n del pecado de la idolatría. Algo que delante de r e c i é es considerado como, también como traición, ocasionando el colapso total del pueblo r e refiriéndome a este reciclo. Pero siendo comportándonos de la forma que nos comportamos a veces, cayendo en este pecado, también hay, algo, hay un colapso total. En el pueblo en el cual estás habitando, en el cual estás congregándote, en este caso en b e l l a c ó n o en la iglesia X, o la iglesia Z, o en la c o n r e g a c i ó n A y B, no importa. Tu pecado es colateral, amado. Es colateral. Se me preguntó. En miércoles, los hombres que están estudiando conmigo, es que si el pecado es individual o es colectivo, o es colectivo, puede ser individual, como puede ser también colectivo, y daré su explicación. Espero que hayan quedado contentos. No quiero ampliar para no desviarme del de punto en que estoy tratando. La lealtad. Porque yo soy fiel, ¿sí? Pero es real. La lealtad es un atributo de Jacén y por eso él le manda a su pueblo. Porque Él es ideal. Hoy en día, la congregación, como pueblo de Jacén, debe considerar esta realidad y entender que es una obligación para todos nosotros. La lealtad es lo que identifica al creyente como Hijo de Dios. La lealtad es una virtud que es necesario recuperar para que la c r e j i d a d melisúa pueda enfrentar los desafíos de los días en que, en, en que vivimos. Desde b r e s c hasta Apocalipsis, amados, las escrituras. se puede observar la lealtad. Iniciando por la lealtad de Jacén, a su palabra y a sus promesas. Como también la lealtad de muchos hombres y mujeres, al llamado de Dios. Yo hemos sido llamados. Por Dios a su servicio. Entonces debemos ser real, reales, con Dios y con su prójimo. l a e t a s t a c a c í a n lo que condujo a n u e s t r o p a t r i a r c a a combatir problemas difíciles y no mirar hacia atrás. La lealtad es lo que permite arrebatar triunfos importantes a los tiempos de los enemigos. Hoy en día, el hombre se ha olvidado de ser leal. No se sabe cómo ser digno de confianza ni cómo confiar en alguien más. Muchos no conocen el significado valioso que hay en esta expresión, lealtad. Esto ha llevado a la humanidad a alejarse de su creador, pescando y traicionándole con su proceder. La lealtad no resulta a causa de un sentimiento afectivo, sino que es el resultado de una deliberación mental para qué? Para elegir lo que es correcto. Cuando se encuentren, pero cuando se encumbren, La falta de una persona, sea un amigo, familiar, etc., eso lo convierte en cómplice, algo muy diferente a la l e a t a d A través de la historia particular de cada nación, amado, como sabemos, existieron hombres y mujeres. que dejaron huellas i m b u l g a b l e s Hechos que se basaron en a d a p t a r a su patria, a su pueblo, a su s principio, s a su familia, entre muchas más. Hoy en día, para muchos, todo eso ha quedado en el. En el olvido. Cuando se observa cómo el hombre fácilmente traiciona lo que antes creía por un poco de dinero, de fama, posiciones o cualquier otra cosa que traiga. Y ahí e s t a el. Permite que el espíritu del hombre logre lo que piensa que es imposible. La a l e r t a d jamás, amado, promete recompensa alguna. Una vida que se basa en la a l e r t a d se fundamenta y construye sobre una roca fuerte. Inamovible. Hoy día se vive en medio de una naturaleza que se basa en seguir solo cuando todo está bien. Y eso ha acarreado grandes problemas y situaciones vergonzosas. Entre nosotros y para la sociedad en general. El presentar como, como, decir, como relativo los fundamentos que se han sostenido por años de historia han provocado el caos y la degradación moral como espiritual. La misma Torah, la sana doctrina, la función correcta de Ruben a l o s h la lealtad a los absolutos, a los valores, a los principios originales, sostiene gran lucha y una fuerte oposición a causa de la. De las influencias exteriores. Si es una persona que justamente una causa de la influencia de que te hace ser desleal son las cosas exteriores. Te invito que haga un examen e insospección. Ve al Eterno y hazte s u a v Y a la v e s te d i g u n Y, y pido perdón a la persona a la cual, por la cual tú has pecado. No seamos, no caigamos en ese deseo desleal. Las influencias de l que hablo a veces son, si está s de acuerdo conmigo, ni modo de pensar, sí, sí. Si no va en contra mis ideas y a c á e s t á lo que yo propongo, c h v e r Si no, empiezan a hacer desviar a la persona. Cosas similares, amados, han provocado un alejamiento extenso entre el hombre y Dios, y sobre todo entre hombre y hombre. Siendo piedra de c h o p i e z o para la obra del c i e l o Tengamos amados, ella está como el Rey David, como David. f í j n s e que en, en lugares como, como China, La violación a la lealtad aún se sanciona como go de muerte. Aquí, como digo, había un cementerio entonces. Como los hijos de Dios no se p u e d e caminar igual que en el mundo, la Sagrada Escritura. Enseña que el creyente debe ser luz para el mundo y entre nosotros mismos ser aún más. No se puede pretender ser real a Dios que comportarse d e s e al con el prójimo, con las actualidades. Impuesta por Dios. Debe ser, aprender a ser ideal a Dios y a su hermano. La congregación debe ser un buen ejemplo. Bellacor debe ser un buen ejemplo para el mundo de lo que significa ser ideal. El creyente debe dejar evidencia de la lealtad para con o c s e m su palabra, su mandato y su voluntad. Y como uno de los mandatos es ama a tu prójimo como a ti mismo, entonces añade, vamos a añadir con tu prójimo. Amados hermanos, hermanos, la lealtad es un asunto serio y real. La lealtad no toma vacaciones. b e n o como yo,、no, voy a s e r ya hasta diciembre. de enero mano, para、ámbano. La lealtad ni vacila. Sino que debe ser vivida y practicada. Solamente así se podrán vencer los ataques del enemigo y se avanzará por la frente en alto. A veces no entendemos p o r q u é nos suceden cosas inexplicables. Si yo voy a la sinagoga, si yo oro todos los días, si yo voy a, a los hospitales, pero ¿cómo está en verdad tu vida? Íntima. Donde el hermano Abraham no se ve, donde la cabeza no se ve. Yo no te veo. ¿Cómo está tu vida? Entonces no te quejes. Si ya sabemos la respuesta. Si ya estás, amado, nunca entenderás cómo vivir de verdad y ser útil. Porque si vives una vida traicionando plenamente a Dios y a tus hermanos, no vas a vivir una vida de verdad y útil. La congregación de Yeshua necesita, como dije, líderes y miembros fieles y、e、leales que estén dispuestos, no solamente a ser fiel al Eterno. Sino también a los elegidos, a los siervos, a las autoridades impuestas por Jacén. Gracias por l a m é n Que estén decididos a mantenerse firmes en sus comisiones espirituales. Hombre y mujer, que estén dispuestos a ser. Y l l e a l e s a Dios, ser l l e a l e s a su palabra, a su obra, a tu sinagoga, a tu revesa, a tu reino. Que no importando el lugar, no importando el cargo que me otorguen, a las necesidades de mi sinagoga, A los enemigos que se tengan que enfrentar. Debemos estar dispuestos a s e d e r Amados hermanos, que Jacén nos ayude a entender la carga grande que implica s e r d e r Luchemos por lo g r a r l alertar con Dios, o que Dios demanda, perdón, a esa lo que a el alertar que Dios demanda. No defraudemos, no pequemos contra Él, desobedeciendo y olvidando su, sus preceptos. Sería. Con Dios y con tu prójimo, demos la cara al q u e que nos ha dado todo. Como, dije al, final, como dije, dije al principio, sal de tu tierra. Se refiere también a dejar completamente tus actitudes pasadas, aquellas que no son el reflejo de m a s h a c h Y permite que verdaderamente el Eterno sea esa tierra que en tantos de nosotros a n h e l a m o s y que Seja sin que te guíe a esa tierra, que tal vez no es sencillo, pero sí es posible. Y quiero d e j a r e este versículo en tu mente, en tu corazón, en ese f r a s c o en ese f r a s c o de tu corazón, ese perfume de nardo que tú tienes. Es e ahí que hay una vida latente, una vida santa en santidad. Sí hay. Porque si Dios te ha traído aquí, es porque él confía en el que tú eres santo. Dice Lucas 1, 75: en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Amén. Shabba shabba.